En Radio Tudela es Radio Cultura al Día. La actualidad cultural de La Ribera. Y la actualidad cultural de La Ribera también se desplaza hasta Cintrónigo, donde este fin de semana van a celebrar la 16 fiesta de la gastronomía navarra en Cintrónigo. Está ya con nosotros su concejal, don Castro Albero, a quien vamos a poder ya saludar. Bienvenido. Muy buenos días. Encantado de poder saludarle de nuevo. Un año más llega la fiesta de la gastronomía navarra en Cintrónego, algo que se ha ido conociendo poco a poco y que cada día tiene más actividades. De hecho, en esta ocasión, en este en esta jornada, también va, nos vamos a encontrar con la cultura, porque vais a tener eh, la obra de teatro de Primitals en el Centro Arte Avenida, que es una de las de mayor repercusión que está teniendo en toda España. Pues así es, también tenemos una oferta cultural que no solo es este fin de semana con la gastronomía, sino el ciclo de teatro que continúa durante todo, durante el mes de octubre y noviembre, hay cuatro obras y es dentro del ciclo de teatro profesional. Dentro de estas actividades que nos estamos encontrando, lógicamente la gastronomía, pues tiene un montón de variantes. En esta ocasión, eh, o vosotros, ¿qué es lo que queréis conseguir cuando celebráis de nuevo estas jornadas, concejal? Pues la verdad que como hemos dicho, como has dicho antes, ya son muchas ediciones. Queremos sacar, pues, la gastronomía navarra, que es lo nuestro, ¿no? Queremos sacarla a la calle. ...y pues hacemos una serie de degustaciones... ...para que la gente pueda venir... ...y acercarse a Cintrónigo ...a disfrutar con nosotros. Vemos que desde el minuto uno... ...nos encontramos con cursos... ...por ejemplo, el degustación de tortilla de patata... ...va a haber también... Eh, el, eh, ...la ronda gastronómica con los auroros de Cintrónigo ...y comienzo de la preparación en, de la ternera asada. Sí, este año como novedad... ...hemos querido ampliar... ...no solo el domingo... ...que es, que es el día... importante, pero también hemos querido hacer actividades el sábado y hemos hecho un concurso de tortillas de patata y como dices, el, el sábado a, a las 10 de la noche pues empieza a preparar la ternera que se les gusta el domingo y los auroros pues salen a, a cantar. Eh, ya que has hablado que has querido, habéis querido ampliar ¿no? de domingo porque siempre era el, el domingo el día tradicional en el que en los paseos es cuando comenzaba esa degustación también este año volvéis a hacerlo chistorra con pan y vino en capuchinos también la degustación de tostadas que vienen de almazara del Ebro y luego también algo que creo que es interesante que queréis destacar los productos además navarros pero también de cintrónigo ¿no? que va a haber una de diferentes eh, informaciones Y el, eh, durante la mañana del domingo, pues en los paseos, que es, digamos, el centro de la fiesta, pues se pone un mercado de productos navarros, eh, productos de la asociación de artesanos agroalimentarios de Navarra y además, pues distintas empresas de cinturón, como puede ser eh, Vinos Vicente Burón y Josefas, que es un horno artesano, pues también salen a la calle para ofrecer sus productos. Lo estamos escuchando por parte del concejal de festejos Acerca de lo que va a suceder durante este próximo fin de semana eh, Otra de las cuestiones, ¿no? Que de nuevo no, os apetece invitar a, a personas relacionadas con la gastronomía Y en esta ocasión habéis querido contar con Garbancita Sí, eh, ya va a ser la pregonera de la fiesta Siempre tenemos un pregonero y un premiado Y Garbancita va a ser la pregonera y luego vamos a premiar a a, a Villarnov, que es uno, un cocinero navarro que tiene, de los uno de los tres únicos que tiene una estrella Michelin en Navarra. Uh -huh. del restaurante ¿Qué restaurante lleva? Eh, Urganiz. Urganiz. Eh, otro de los puntos también que cada vez le estáis dando más importancia es la gala navarra de gastronomía y entrega de, del premio, ¿no? Que es lo que estás hablando, que se lo vais a dar a él. Así es, pues se hace un pequeño acto También eh, también los paseos donde la pregonera pues hace pregón y obviamente y y, eh, y se da el premio eh, a como este esta vez como que va a recaer en David Arroz. otro de los puntos también que os apetece hacer es una degustación organizada por dos eh, por tres asociaciones ¿no? un mundo de sabores aprovechando la diversidad cultural que existe en Cintrónigo Sí, pues también eh, las asociaciones latinas, malienses, pues todas salen a, también a los paseos y ofrecen su, sus productos. Bueno, y por último, que también quería destacarlo, las bodegas Gran Feudo y también la bodega cooperativa Cirbonera, que han querido abrir también sus puertas y, y hablan del paraíso de Baco. ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues ya eh, son visitas a las dos bodegas de centro enemigo que... que ya las platas están ocupadas, entonces se eh, hacen visitas guiadas por, por las bodegas. Y luego también en la almazara, que hemos hablado antes, eh, se hace la degustación de, de tostadas de ajo. Todas estas cuestiones suceden en Cintrónigo, tanto el sábado 7 de octubre como estas últimas actividades que han escuchado del domingo. Y si a ustedes les apetece probar la cerveza artesana, pues el sábado, que es como se comienza, a las 12 del mediodía, es el Festival Alulu de cerveza artesana de Cintrónigo, venta y degustación de cervezas artesana todo el día. Sí, pues es otra de las novedades de las que hablábamos. Eh, el sábado desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche pues eh, va a estar eh, un festival que hemos llamado Lulu eh, de cerveza artesana con 12 productores que vienen, vienen de Navarra, de País Vasco Cantabria, La Rioja y Madrid entonces cada uno pone su stand sus cervezas y tú pues eh, adquieres un vaso de recuerdo y pues adquirir cervezas en, que, para probar en los distintos stands Y a su vez, durante todo el día, pues vamos a hacer distintos conciertos, como por ejemplo a las 12, 2 de Copas, por la tarde a las 6 tenemos DJ Ernesto, eh, a las 8 tenemos el grupo con X de Banjo y a las 10, 6K. Todo esto en Cintrónico y además esa obra de teatro que se llama Teatro con la obra de Primital para los eh, las personas que les apetezca el aspecto cultural en hoy destacándolo también en Cultura al día. Eh, don Castro Albero, concejal de Festejos, destacando la fiesta de la gastronomía, ya no queda nada, se nos ha abierto el apetito, eh, que lo sepa. Sí, la verdad es que llevamos Estos días preparando todo astronómico y la verdad que a estas horas, pues la verdad que se abre un poco el estómago. Ruta de pinchos también que habrá, además de comidas degustación por los diferentes bares de la localidad, como el Andén, Camelot, El Caserón, la cervecería La Caña, Cotón, 40 Ligues, El Pénjamo y El Tonelillo. Y la degustación pues está en el restaurante Alama, en el asador Roma, en la sidrería Jofar... en el restaurante Maer el Caserón y también en la Ribera diferentes precios ahí lo tienen todo Casto Albero esa invitación a la audiencia de Radio Tuela le parece oportuno sí no, lo único que quería estar que además todos los establecimientos pues como dices preparan distintos menús especiales para este día y, y los bares pues preparan más y mejores pinchos para ofrecer a todos los clientes y a todas las personas que vengan Y entonces, pues invitar a toda la ribera a acudir a Cinturónio tanto el sábado como el domingo para disfrutar de la gastronomía y acompañarnos en estos días gastronómicos. En Radio Tudela es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcabilla Aguirre. Muchas gracias, concejal, que tenga buena jornada de jueves. Muchas gracias a vosotros.